Hola mis queridas coequiperas en el tema sexual, <ríe> eso una muy chévere, Sandra y Marta. Bueno, ya subí los dos episodios que grabamos el día y hoy, la verdad me gustaron, ya están publicados en la página, sería bueno que los escucharan, a ver cómo les parece. Un par de observaciones desde el punto de vista técnico, si se dan cuenta en algunos momentos eh, se oyen ruidos externos, pareciera ser, no identifiqué muy bien de quién eran, de pronto ustedes sí los identifiquen, pero pareciera ser que es el micrófono que es muy sensible. Entonces, eh, tener presente eso, hubo un momento en que alguna estuvo digitando y eso se alcanza a escuchar en la grabación, entonces, eh, tener presente eso del, del, del ruido externo del ambiente. De resto, de términos generales muy chévere, todos tenemos la muletilla el LEEE, -E -E -E, Ahí edité algunas de tanto mías, como de Sandra, como de Marta, pero bueno, ese es un tema que con el, la, eh, con el tiempo iremos perfeccionando. Eh, de resto, pues muy chévere el contenido, la verdad, me dio mucha alegría, mucho gusto oír el, los episodios, espero que eso mismo lo podamos transmitir a nuestros potenciales usuarios de la, de la herramienta. Eh, para el tema concreto, eh, pues me dio mucha risa que, que al final discutimos el tema de infidelidad y fue el primero que yo mencioné en el primer episodio y lo hice muy a propósito porque desde el punto de vista de mercadeo, este es un tema que a todos nos atañe y nos afecta de hecho, creo que yo no sé si en alguna ocasión les alcancé a contar uno de los temas que afectó mi, mi relación fue precisamente ese un manejo de tema de infidelidad y ese es un tema que da para manejar mucho Entiendo perfectamente la posición de Sandra y entiendo también perfectamente la posición de Marta. Yo consideraría y sugeriría que trabajáramos ambas posiciones, de hecho pues también es parte del mismo ejercicio de este espacio, que no necesariamente desde el punto de vista personal cada uno manejaría este tema de una forma u otros de otra forma. Eh, a Sandra yo le entiendo que lo ideal sería una relación plena y armoniosa donde no hubiera un tema de infidelidad y poderlo prevenir y manejar, eso se me hace válido también se me hace válido el otro escenario que yo alcancé a compartir en el episodio perdón, que, que ni siquiera en el episodio que compartí hacia el final de la de la retroalimentación que hicimos esta mañana que es el referente a, a que yo tengo mi pareja y eventualmente en algún momento cada uno, tanto ella como yo, podríamos permitir que eh, apareciera un tercero, digamos que ese es un manejo que es precisamente lo que queremos manejar en este espacio, que es una tesis que puede ser normal para unos y no normal para otros, entonces se me hace sano que manejemos los dos escenarios, a, a, a Marta se le hace el término infidelidad como algo eh, oculto, pecaminoso que, que pues tiene una razón de ser, eh, a Sandra me imagino que también, y, y digamos que el tema que yo he percibido en la, en la asesoría y consultoría de Sandra está enfocado es precisamente a relaciones monógamas que son estables digamos bajo la percepción occidental existen ahorita me acuerdo en algunas regiones de eh, o en algunas religiones eh, eh, hombres que pueden tener estar casados con varias mujeres a la vez y eso es normal en ese contexto entonces digamos que que se me hace que es un tema que sí deberíamos trabajarlo con la palabra infidelidad y con el tema amante, ¿no? y digamos que el amante también tiene un, una connotación muy interesante porque desde el punto de vista de la seducción, eh, digamos que en, en una relación de tres, Un matrimonio digamos es mucho más placentero mucho más excitante en algún momento encontrarse con ese amante, porque es el tema prohibido el tema culto y obviamente una relación de de matrimonio o estable implica una monotonía un día a día donde esa emoción que lo oculto y lo lo lo privado pues eh, tiene y se maneja digamos que ese es un temita que sí me gustaría que que desarrolláramos. Eh, estos días de aquí al próximo martes eh, si sí sería bueno pues que me que me hicieran aportes en texto eh, con copia a, a los tres y los vamos desarrollando pues para tener muy claro el tema de, de, de infidelidad y, y del amantasco <risa> pero de resto muy chévere obviamente este es un ejercicio para, para los tres de alguna forma Cada uno de nosotros tenemos una posición muy particular respecto a ciertos temas y, y pues ese es el mismo ejercicio que estamos invitando a hacer con nuestros oyentes y que nosotros también debemos dar ejemplo, que somos tolerantes y abiertos a, a desarrollar los temas. Entonces las felicito mis queridas, cuéntenme a ver cómo les parece el audio, cómo les parece la página y ya con, con, como, con estos elementos que tenemos ya me voy a dedicar de lleno a la parte comercial a empezar a buscar clientes y suscriptores de nuestro espacio. Un abrazo.